No hubo propuesta salarial a los docentes de Neuquén. Luego de la reunión que tuvieron el gobierno provincial y el gremio docente Aten, Marcelo Guagliaro, secretario general del gremio, aclaró que la reunión surgió luego de la permanencia que hicieron durante una semana en casa de gobierno. Sobre el saldo de la reunión, se obtuvo la movilidad para docentes de zonas rurales, un bono de 20.000 pesos a pagarse en dos veces, pero no hubo oferta de recomposición salarial. Esta es una negociación que está en curso, Se pasa un cuarto intermedio para febrero, pero hasta acá lo que da cuenta que el gobierno no tiene demasiada voluntad de eh, construir soluciones con las organizaciones sindicales. Tenemos que organizarnos porque el gobierno está decidido a no discutir con ATEN, por lo menos, lo que tiene que discutir y lo que eh, es interés de los trabajadores y de los trabajadores de la educación. ¿no? Las perspectivas con vista del inicio del siglo activo del año que viene, se si de alguna manera se empiezan a tenemos que empezar a preocuparnos porque no está viendo claro. voluntad del gobierno de generar una mejor condición para que esa negociación pueda prosperar. El piso que vamos a discutir es un piso por debajo del 35%. Tengo quien capital para informó Marcelo Pascucio.